Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora Un programa musical de forma variada y fondo experimental Que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo www.círculobellasartes.com o www.radiocirculo.es Y también en Agora Sol Radio www.agorasolradio.org Los lunes de 11 a 12 de la noche. También puedes escuchar estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts publicados tanto en Radio Círculo como en Agorasol. Además, puedes obtener más información en nuestra página web www.ondasonoraradio.com Hoy vamos a dedicar casi todo el programa a las últimas novedades llegadas directamente a nuestra dirección postal. Comenzamos con Aspiraciones, colaboración entre el compositor francés Nils Potet y el músico Renaud Delmer. Este CD contiene varios extractos de secuencias de improvisación. Se compone de tres partes, cada una hecha con un dispositivo electrónico especial. Más información en www.metankine.com y www.nilspotet.com. Continuamos con el flautista, compositor e improvisador alemán Marc-Alban Loth. Lo que va a sonar a continuación es parte de Solo flautas. Composiciones e improvisaciones para diferentes flautas y voz. Edita Lop Lop. www.loplop.nl Thank <laughs> you. Otra selección de improvisaciones de Mark Alban Loth, esta vez con colaboradores, es lo que va a sonar a continuación. Se trata de Istanbul Improv Sessions 5 de Mayo. Improvisaciones grabadas en un día en 2010 en Estambul. Junto a Mark Alban Loth a la flauta colaboran Alexandre Toysoul al clarinete, Can Omer Uigan a la trompeta y efectos analógicos, Umut Kaglar a la guitarra eléctrica y efectos analógicos, Michael Heiss al bajo y Florent Merlet a la batería. Más información en www.lop.nl y www.reconstruct.com. Uh, the experiences that uh, people have in different forms of yoga, in uh, different forms of Buddhism, uh, the Sufis' experience, the Christian mystics, the the Kabbalists, and so on. Het was gewoon ongelooflijk voor mij dat we geen namen hebben. a gaan het program met Guardian Alien. Uh, Guardian Alien. Grupo neoyorquino, comandado por Greg Fox, materia de ZS, Liturgy Women Dunes, en colaborador de Ben Frost, Colin Stetson y Keith Millions de Oneida. Guardian Alien estará actuando el próximo martes 1 de julio a partir de las 22 horas en el perro de la parte de atrás del coche Fox va acompañado en esta gira por Alexandra Dreuchin a la voz y máquinas y Bernard Gunn a la guitarra más información en www.giradiscos.org y www.facebook.com barra Alien Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo dentro de www.circulobellasartes.com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 Es todo por hoy, hasta la próxima semana, pasadlo bien.